Hola, buen día, Juan Pablo. ¿Cómo va? Bien, ¿Cómo acá tal? estamos. Bueno, Muy han bien. dado en estas horas algún paso fundamental para la organización y queda algún trámite más, pero contanos cómo está la formalización de la Liga Regional Sureña. Mirá, sí, como, lo, como le dijiste, ayer eh, concretamos un paso importantísimo que es la firma del acta constitutivo de, de la Liga, ahí que se hizo en, en Santa Rosa. Así que, bueno, con esa firma y el acta constitutivo ya... Eh, hecho, se presentaron los papeles a las personas jurídicas y ahí continuaremos con, con todo ese trámite una vez que tengamos la, la personalidad jurídica ya continuaremos con todo el trámite en el Consejo Federal de Fútbol que ya está todo muy avanzado y muy charlado así que así está el trámite en, en el momento de hoy Bien, por supuesto que estas son cuestiones administrativas pero que sin embargo, estimo, van generando entusiasmo ahí en, en los pueblos y las ciudades del sur, ¿verdad? Porque ya se están haciendo algunos amistosos Mirá, ya venimos trabajando hace rato con, con, le, con la formación del torneo, tenemos reuniones eh, eh, todas las semanas como, bueno, como, como, como liga, eh, así que armando el torneo, así que la, la idea es arrancar el 17 de marzo, eh, pues vamos medio como jugados con las fechas y eso, pero bueno, la idea es terminar tener todo listo para el 17 de marzo, arrancar, arrancar el torneo. Eh, así que sí, se están haciendo amistosos, alguna copa que, que se realiza, como el, por ejemplo el Jacinto Arau, que se realizó la Copa Favaloro, que se hace todos los años, eh, ya empezamos a trabajar con el, con el Departamento de Fútbol Infantil, así que bueno, estamos con, con varias ideas, proyectos, que bueno, se van a ir concretando de a poco. Es decir, moviendo el carro se acomodan los melones. Eso, así es. Eh, el, vos decías, arranca el 17 de marzo, eh, vos, tu club, el Esportivo Cultural General San Martín, eh, ¿con quién arranca? Nos toca de local con Deportivo Alpachín. Ajá, bien. Eh, ¿Está, está linda esa cancha que esta. siempre ha sido una de las mejores? mira, es una de las primeras que tuvo césped en la zona y se ha venido abajo hace unos años y después, bueno, después le pusimos el riego y ahora estamos tratando de dar una insección de plata como para hacer todo lo que... Eh, resembrado y arena y bueno, estamos con una empresa que de Bahía que está trabajando en eso, pero bueno, eh, paramos un poco porque está la situación media complicada, así que vamos a parar un poquitito para ver cómo, cómo sigue. Pero la cancha igual se mantiene, está, está, está bastante bien. Uh -huh. Cuando decís la situación media complicada, ¿te referís a, a, a, a qué? Eh, a la situación a la parte socioeconómica. económica. Claro. claro. la parte económica, ¿viste qué? Bueno, la parte, todo golpea todo, y los clubes, sí. que, que depende de la gente, de los socios. Eh, está todo muy muy muy parado, quieto, así que bueno, tenemos que ser un poco cautos a la hora de de la de, de hacer una una inversión. Tenemos que pensar bien las qué prioridades tenemos, y agramar las prioridades y pues ir bien. Claro, desde ya. Eh les está pasando que alguien se deje de pagar la cuota de socio como sí ocurre en los clubes de Santa Rosa, por ejemplo. Eh, hemos tenido hemos tenido algunos casos. Uh -huh. eh, no son muchos tampoco, porque este es un pueblo muy chico y bueno, nosotros estamos a un año del centenario. Y entonces estamos muy, mucho con eso, entonces la idea es que tratar de que se baje lo menos posible y, y seguir in incentivándolos con, con la idea del centenario, ¿viste? Así que, pero bueno, eh, alguno que otro ya se ha bajado. Uh -huh. Bien, Javier, si querés agregar algo más sobre este tema, por supuesto que te escuchamos, vamos a seguir de cerca el, el arranque del, del torneo. No, de Bueno, eh, gracias por, por la comunicación y bueno, decir que, que esto ya hace 20, más de 20 años que estoy como dirigente, si bien arranqué como jugador y era dirigente en aquel momento, ya escuchaba, se escuchaba la idea de la Liga Nueva, Liga Nueva, y bueno, eh, llegó muchos años y sobre todo estos últimos dos o tres años que hemos acelerado, hemos puesto un poco la patita más del acelerador y hemos apurado los trámites como para decir, che, vamos a jugarnos, vamos a hacer lo que... Tanto, ya tanta gente y ex dirigentes han, te, han tenido la idea, bueno, eh, nosotros pusimos un poquito para el pie en el acelerador y aceleramos este proceso que que creemos que era necesario para el fútbol para de, de nuestra zona. Porque la realidad, es que con los clubes de la zona norte y el centro, está todo bárbaro, pero la realidad de es que los clubes del sur son muy distintas, muy diferentes a los clubes de la zona sur. Eh, sobre todo en inferiores, eh, muy complicados, entonces, bueno te teníamos que hacer, pegar un volantazo y hacer otra cosa como tratar de, de que el fútbol nuestro no, no se muera. Espero que de resultado que, que bueno apostamos a eso y hay con ganas de y sacrificio es que se, se, se sostiene. Javier Keil, gracias de vuelta. No, gracias a ustedes, un abrazo grande.